Bueno, el segundo bloque de la lucha que nos parió. Hay que decirle a la gente que estamos en la casita, estamos grabando eh, y están llegando los compañeros porque eh, en un ratito vamos a estar saliendo para el centro porque hoy eh, jueves a las 5 de la tarde eh, vamos a marchar... Eh, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es en Mar del Plata, en otras partes de la República Argentina también se va a marchar. En el caso de Buenos Aires, la marcha se va a estar haciendo el próximo viernes, más allá de que ya hubo una marcha convocada por Memoria de Verdad y Justicia eh, hace un par de días, eh, en donde se denunciaron infiltrados, donde se denunció eh, parte de los servicios que se infiltró dentro de la marcha, que terminó con, entre comillas, poco disturbios. Las consignas, recordemos, es aparición con vida, vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Eh, bueno, ahora va, vamos a seguir hablando del tema, pero dentro de otro contexto que tiene que ver con el cerco mediático. Hoy hablábamos de eh, cómo determinados medios de comunicación eh, estaban empecinados eh, en plantear una, una violencia ejercida por parte eh, del pueblo mapuche hacia con gendarmería, hacia con la policía y hacia con los habitantes en general. Están eh, desde hace ya un tiempo largo, desde la desaparición de Santiago, pintando al pueblo mapuche eh, poco más como si fuera el ISIS eh y he identificado un sector de ese pueblo mapuche que es el RAM que son resistencia, resistencia arsenal eh, ancestral perdón eh, mapuche como digamos, el, el costado más violento eh, de esta resistencia mapuche, es como lo pintan los medios de comunicación. Eh, lo cierto eh, es que es lo que por ahí se viraliza y lo que más llega eh, a las casas en la República Argentina. Pero también hay otra comunicación, que es la comunicación alternativa que se nos están basando hoy por hoy los mapuches para poder llegar a todos lados y poder, poder digo, eh, hacer visible el reclamo que están llevando adelante de hace muchísimos años, que es la devolución de las tierras que le robaron. Una lucha totalmente justa, Y, bueno, aparte de lo que denunciábamos anteriormente, ¿no? Esto de querer tildar como guerrilleros a quienes eh, llevan adelante este tipo de causas, nos parece algo terrible. Bueno, eh, si les parece, si les parece, señora Lais, eh, nos vamos... Señora, no. Señorita. Por favor. Hasta <risa> mi hija se ríe. Eh, sí. <risa> Sí, bueno, nos vamos a escuchar una nota que hizo Claudio Torres en la tarde de la radio, eh, en tarde para excusas, eh, AFM 90.9, que es una radio comunitaria eh, de Esquel, que está siguiendo muy pero muy de cerca eh, el tema. Hay que decir que en el sur las redes comunitarias, primero de ser fundamentales a la hora de informarse, porque el bloqueo de, en el sur argentino a nivel mediático es impresionante, sufren mucha reprimenda. Eh, una FM compañera, que pertenece a Mark, la misma red que, de la cual pertenece FM de la azotea, eh, en una denuncia en el bolsón por la expropiación de tierras, le, le intentaron prender fuego a la emisora. ¿no? por haber denunciado que el intendente estaba expropiando eh, tierras a pueblos originarios para hacer eh, unos complejos habitacionales eh, así que escuchamos la nota que hizo Claudio Torres le agradecemos obviamente a, a Claudio y a tarde para las excusas eh, que le hizo hace un par de días nada más eh, a los compañeros de FM 90.9 una radio comunitaria de Esquel vamos a trasladarnos hacia Esquel y contactarnos con un compañero integrante de una radio comunitaria Pablo Quintana, integrante de Radio Caleuche Pablo, muy buenas tardes, Claudio te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Todo muy bien, eh, gracias por atendernos y obviamente el contacto no, nos eh, obliga a hablar de lo que tiene que ver de actualidad y, enteramente, pero también vamos a dedicarnos unos instantes a hablar de lo que implica hacer radio comunitaria en aquellas latitudes. Pablo, eh, preguntarte cómo está la situación en estos momentos allá en, en Esquel. Bueno, a ver, referido a lo que tiene que ver con estos días bastante agitados y complejos que estamos viviendo... Hoy no se han generado mayores novedades más allá de lo que tiene que ver con la presencia de las organizaciones de derechos humanos que se han hecho presentes aquí en nuestra ciudad, encabezado en la figura de Nora Cortiñas eh, y también integrantes de la Comisión para la Memoria, que estuvieron esta mañana reunidos con el juez federal Guido Otranto y tenían planificado eh, tener un encuentro también con gente de la Fiscalía, la Fiscalía Federal, y también con la Defensoría. Eh, estaba previsto que en estas horas este, el, los integrantes de la comisión y también ahorita se iban a trasladar hasta el territorio recuperado. Hay unos aproximadamente casi 100 kilómetros de aquí hasta donde está la zona de conflicto. Y bueno, se iban a trasladar ahora en un ratito, o si es que no lo están haciendo ya, este, para poder conversar justamente con los integrantes allí del LOF en resistencia del departamento Cushamen, eh para, bueno, obviamente... Eh, interiorizarse de boca de ellos un poco de todo esto que está sucediendo. Respecto a lo que tiene que ver con el tema más preocupante de todos, obviamente, y que está referido a la desaparición de Santiago, bueno, no, hay novedades eh, concretas eh, en las últimas horas. Todo se remite, quizás, a, a lo que sucedió el sábado con el día del rastridaje que se llevó a cabo allí por orden del propio juez Guido Tranto, este y esas eh, situaciones tan tan graves e eh, irregulares que se han cometido en el marco de lo que tendría que ser el inicio de inicio una investigación que seguramente dificultoso será llegar a una a, a, con claridad a ver cómo ha sido la situación y la, el contexto en el que se dio el secuestro de Santiago Estamos hablando con un compañero integrante de la radio comunitaria Radio Caleuche y nos está actualizando un poco el panorama, sobre todo acá estábamos en, en conocimiento de este viaje de la comitiva integrada por la Comisión Provincial por la Memoria y repasando algunos portales de noticias, ya hay algunos eh, títulos respecto a lo que es la, la presencia, también ahí Pablo nos daba eh, un, un panorama y también ¿no? en el, el marco de lo que son distintas marchas convocadas, preguntarte cuál, cómo fueron los niveles de participación por allá, porque acá en Capital Federal, acá en Nación Malbeta también hubo, por allá puntualmente como es la reacción de la sociedad ante este caso mira en realidad fue, tuvo una convocatoria bastante importante eh, se llevó a cabo eh, con una concentración allí en la plaza Martín y después este caminaron por las calles de la ciudad se hizo una ronda frente al propio edificio del, de tribunales federales que está en, pleno, en plena calle céntrica de la ciudad este se llevó de manera tranquila te diría en términos generales lo que fue la manifestación Eh, porque, bueno, obviamente te imaginarás que esto, como nos pasa a todos, absolutamente a todos, nos acude de una manera este, muy fuerte, ¿no? Digo, hablar de la desaparición de una persona es de grave ya de por sí mismo, pero evidentemente para los argentinos la significancia que tiene esta esta figura es, es de doble impacto, por decirlo en estos términos, producto de lo que ha sido obviamente todo el proceso de la actividad militar y demás. Así que en ese sentido te diría que bueno hay mucha preocupación hay muchos carteles este, haciendo referencia a justamente Santiago este, que, se, que se pueden ver observar en las calles de la ciudad digamos que, que hay, hay gente que hay jóvenes sobre todo que que se han lanzado una campaña para para visibilizar la imagen de, de Santiago y bueno obviamente este, que el tema no no desaparezca de agenda digamos no Eh, así que en ese sentido es como como te diría casi como un, una postura unánime si, si quiere. lo que lo que ha causado que que genera de alguna manera sí si por ahí eh, posiciones encontradas quizás tenga que ver con eh, el conflicto que atraviesan y que ven las propias comunidades digamos, porque eh, los lo, y ahí hay una incidencia muy fuerte que generan los propios medios no la, la, las, los, los medios hegemónicos sobre todo inclusive los de la provincia han hecho su trabajo de una manera este, importante y constante ¿no? en esto de estigmatizar y, y generar una imagen de, del pueblo mapuche eh, muy particular. Y en ese sentido te diría que allí las miradas son, son contrapuestas y bueno, y hay distintas lecturas respecto de lo que rodea a, a, la, a la demanda y al reclamo y a la lucha mapuche. Sí, sin duda los medios hegemónicos concentrados ponen el foco en determinada punta, donde tal vez la, la ciudadanía se ve atraída en correr el foco de la realidad importante, no, y la responsabilidad ulterior del Estado de, de aparición con vida, no, de, de, de Santiago y demás. Sí. Pero también preguntarte por las reacciones gubernamentales, tanto del municipio de Esquel como con el gobierno de Chubut, cómo le notas vos, cómo notan ustedes, en torno a una reacción por ahí más eh, propia de esta emergencia o por ahí un tanto más distante. la reacción gubernamental? Mira, te digo que ha sido prácticamente distante, más allá de bueno que han sido consultados obviamente puntualmente por el tema eh, ha sido más bien distante la, la, la postura que han tenido las autoridades gubernamentales, tanto del municipio como de, del gobierno provincial tanto la municipalidad como, como la provincia de Chuta han, han preferido poner el foco en, en el conflicto mapuche en particular y nada se dice de, de lo que tiene que ver con la con la desaparición de Santiago, es más, eh, la legislatura de la provincia de Chubut eh, sesiona los días martes y miércoles, es eh, martes y jueves perdón y ayer que debía sesionar eh, no lo hizo por falta de quórum eh, faltado a la cita el bloque oficialista con algunos otros bloques aliados y no dio el cuero necesario para que se sonara. Eh, ahí había un tema de discusión que se iba a dar en la jornada de ayer, que era un pedido de interpelación que había presentado el bloque, un, el bloque un, uno de los bloques de la oposición, para que el ministro de Gobierno, que es Pablo Durán, se presentara en la legislatura para para dar cuenta de cuáles habían sido las acciones o cuáles eran las acciones y qué información manejaba la provincia respecto a lo que tiene que ver con la, la ausencia de Santiago Manuel bueno nada no no esto no no se llevó a cabo la, la sesión de ayer y prevén que la de mañana que mañana jueves debería volver a sesionar va a tener el mismo el mismo escenario no habrá quórum no habrá sesión y esto obviamente uno hace la lectura que tiene que ver con de cara a lo que vendrán las elecciones las pasos, entonces las estructuras político partidarias juegan su ficha en ese sentido siguen jugando su ficha en ese sentido frente a un escenario complejo, difícil, grave gravísimo, este, sin tomar dimensión justamente de esta situación que se está viviendo aquí en la cordillera de la provincia de Chubut. Digamos. Y el, el, gobierno, el gobierno municipal ha tenido esto. Digamos, el intendente Sergio Garato más allá de haber manifestado su preocupación por los hechos de violencia y demás, casi te diría que han sido palabras ausentes en torno a la desaparición de Santiago. Además, la Secretaría de Derechos Humanos de, de la provincia de Chubut brilla por su ausencia. Pettersen, Oscar Pettersen, que es el El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Chubut ni siquiera ha hecho una declaración periodística, por decirte, ganar un título, aunque bueno sea, de los medios, como para tener presencia en el tema. Es, es, es La verdad que hay una desidia, te diría, por parte de la dirigencia política bastante importante y preocupante. También preguntarte por la reacción de los medios de comunicación de, de allí. Eh, sabemos que en todas las localidades son distintas las realidades, pero más o menos hay medios más hegemónicos tradicionales, son medios alternativos, populares, comunitarios eh, y demás características. ¿Cómo es la reacción en ese sentido? ¿Hay una visibilización seguida del tema, incluso tal vez por ser la noticia, o, o ni siquiera por eso? No, no, en alguna medida es un tema inevitable, ¿no? En, en términos periodísticos, obviamente, y también lo es, y entonces... los medios eh, en ese sentido no no están tan ausentes digamos ganan títulos en, en ese sentido pero con con una sopesan de alguna manera la, la gravedad de lo que tiene que ver con la con la desaparición de Santiago o este otro escenario que te decía de la conflictividad que afrontan las comunidades mapuche y viendo esa conflictividad mapuche con una con una lectura bastante parcializada por cierto no este, se remiten a hechos puntuales sin tratar de, de analizar en profundidad un conflicto que viene de hace muchísimo tiempo y en el que aquí hay varios responsables obviamente no digo, en un estado que ha estado prácticamente ausente a la hora de la respuesta frente a ese tipo de conflictos y que hoy tiene unos ribetes que son son preocupantes son son son llamativos no y, y bueno pues no se le encuentra solución alguna digo, desde que se hizo la recuperación territorial Allí donde ha, se lo he visto por última vez a Santiago, que comenzó en marzo del 2015, eh, han, se han suscitado una serie de cuestiones muy graves este, desde ese momento hasta esta parte, eh, en la que, de una u otra manera, el Estado eh, ha estado presente justamente generando esas irregularidades. y otra, La que fue la recuperación territorial por parte del lado de la resistencia de Fernando Cuyama se suscitaron algunos hechos como, por ejemplo... la presencia de un eh, espía, integrante del Servicio de Inteligencia del Estado, lo que antes era la CIDE, este, eh, haciendo un seguimiento de vecinos aquí en la localidad, eh, en el marco de la causa que, que se dirime en los tribunales provinciales por el, el, la, la recuperación territorial que programaniza la comunidad. Allí nos vimos, porque soy uno de los que está dentro de esos fichajes, Este, sorprendido por este trabajo de inteligencia que había estado haciendo este el integrante de, de los servicios eh, la otra historia es fue por ejemplo el año pasado el juez federal instó a generar una mesa de diálogo una, una mediación en realidad algo que lo habilita la ley este en el marco de lo que era el conflicto territorio pero que afectaba apuntamente la provincia porque por allí pasan las vías del tren de la trochita que es es el tren eh, turístico que si en realidad no si bien no utiliza las vías que pasan allí por por, por el territorio eh, en, de manera continua pero sí lo hace por ahí en, de manera periódica porque se traslada desde esquela hasta el Maestén, que es donde tienen los galpones eh, el juez eh, bueno en, la, obviamente la comunidad eh, se oponía a que pasara el tren sin previa autorización de la propia comunidad Entonces el, el juez este Conventino, entendemos nosotros, intentó iniciar esta mesa de mediación. Ahí se sentaron las partes. Estaba el gobierno de la provincia de Chubut, estaba, bueno, integrantes aquí del municipio de los municipios locales, eh, organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas. Eh, dos reuniones hubo. Una en la propia Unidad Penitenciaria Federal, que es donde estaba y está ahora detenido el Lonco Facundo igual y otra que se llevó a cabo en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Después de esa segunda reunión, el, la provincia decidió poner punto final a esa mediación porque sostuvo que, o sostenía, o esgrimía que eh, las, los planteos, los reclamos que estaban realizando las comunidades eran inaceptables. Y así, de, de, de, de un día para el otro, este, se, se dio por, por finalizar esa mesa. Y la verdad que fue un... Fue una lástima porque la verdad que nosotros cuando comenzó esa instancia lo catalogamos como un hecho histórico, histórico para el país. Era la primera vez que se iba a generar una instancia de ese tipo, de diálogo concreto, efectivo, con la intromisión de, de instituciones, porque ahí estaba el Poder Ejecutivo, estaba el Poder Legislativo, estaba el Poder eh, Judicial, y además estaban las comunidades, organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles, y sin embargo se, se, se, se quebrantó, quizás producto de la... De la necesidad que la dirigencia política este, demanda que las cuestiones se resuelvan de, de manera inmediata cuando hay conflictos que, de, que requieren un trabajo de profundidad y a largo plazo. Pero bueno, digo, eso también fue un fracaso bastante importante en lo que tiene que ver con eh, tratar de encontrar solución de manera pacífica, tranquila. Bueno, nada de ello ocurrió. Y después han ocurrido bueno, de escenarios de, de, de represión bastante fuertes. El último fue el que protagonizaron en enero de este año, el 10 y 11 de enero, con primero con la actuación de gendarmería, con más de 300 gendarmes, este, y después con integrantes de la brigada de, de la policía de Chubut que terminó con dos personas heridas del loft, este, que no, no perdieron la vida casi por casualidad, que tuvieron que ser derivados después al hospital de Bariloche, uno de ellos con intervención en su mentón, que fue destrozado por una bala, y, y, y otro de los integrantes del loft que ha perdido el, el oído producto de un balazo de goma que le pegó en la cabeza. Eh, en el marco del juicio del año pasado por la extradición del, del lonco Facundo Doniguala, el juez declaró nulo el juicio y así lo ratificó la Corte Suprema hace poquitos días atrás, este, porque el procedimiento era irregular y esa irregularidad estaba marcada por las torturas que había recibido un integrante de una comunidad ahí en, en, en Cuyamen este, para testiguar en contra del lonco. Digamos, y eso lo había ejecutado la, la policía de la provincia. Bueno, todos estos eslabones que yo vengo mencionando así muy apretadamente forman parte de un historial, de un escenario que ha tomado unos ribetes de, de conflictividad muy grande y que el Estado intenta este, resolverlo de la misma manera, que fue como lo terminó actuando la semana pasada, del martes más precisamente, con esos 100 efectivos correteando a los a los integrantes del Lof, campo adentro y que muchos de ellos se lograron escapar cruzando a nado el río, el río Chubut y... y Y, y en este caso Santiago, que, que por lo que sabemos le tenía temor al agua por una muy mala experiencia que había tenido, que no no se, no se, no se animó a, a cruzar el río y fue atrapado por por la gendarmería según señalan los propios integrantes de, de la comunidad. Bueno, este es un poco el desenlace de una historia que, que ha venido muy complicada y que por eso yo les decía, el Estado ha sido el gran ausente para encontrar una mejor solución a este conflicto. Estamos escuchando a Pablo Quintana, integrante de la radio comunitaria Caleuche, desde Esquel, nos está actualizando al panorama con los distintos ribetes de este conflicto que viene desde hace muchos años, incluso en el marco de lo que es la denominada ley antiterrorista, ¿no? que esa ley heredada desde Chile y demás, que también pone un foco de criminalizar lo que es la organización mapuche, más allá de las distintas comunidades que haya y demás. Eso también hay que traerlo a cuenta en el marco de lo que fuera... La administración anterior, eh, el kirchnerismo y demás, esa normativa que ahora algunos eh, partidos políticos la ponen nuevamente en tela de juicio respecto a que habilita este tipo de prácticas que culminan ahora sin eh, conocer el paradero de Santiago y que ahora está eh, bregando de distintos organismos de derechos humanos y obviamente políticos y sociales también acompañando esa ese reclamo y se están organizando y demás en distintas marchas y visibilizando. Pero Pablo también... No, también de... Sí, y sí, sí, sí. además, bueno, la, la ley antiterrorista que se pretendió aplicar en el marco de esta causa por el conflicto de la recuperación territorial que protagoniza el los digamos, eso fue una de las primeras medidas que tomó la fiscalía de la provincia eh, y que, que al plantear que se aplicara la ley antiterrorista... eso debió correr eh, correr de vista al juzgado federal y el juez Guido Otrando, en primera instancia rechazó la posibilidad de aplicar justamente esa ley después fue ratificado inclusive esa decisión del magistrado federal por parte de la corte suprema que también desestimó esa esa aplicación y volvió nuevamente la causa a los tribunales provinciales el mismo los mismos fiscales quiero recalcar que hoy por hoy están procesados son dos integrantes de la fiscalía de la provincia del Chubut Dos integrantes de la policía de la provincia del Chubut y el agente de inteligencia, de los servicios de inteligencia, que están procesados en el marco de esta causa de espionaje que les mencionaba hace un rato. Digamos. Este, este es el escenario com complejo, digamos, que empieza como, como que, que es necesario visibilizar para entender un poco lo que estamos viviendo. ¿no? También preguntarte, Pablo, y obviamente agradeciéndote el tiempo que nos estás dedicando, por la actualidad de la radio específicamente, cómo es el día a día de la radio, con qué agendas se manejan y demás. Mirá, la radio nació en el año 2010 y, y empezó a rodar eh, eh, a, a fines del 2010 y principio del 2011. Este, se sostiene, bueno, ustedes lo sabrán, no les voy a contar nada nuevo, este, a puro pulmón. Nosotros tenemos una importante cantidad de socios que aportan mensualmente una cuota como para sostener algunas cuestiones de gastos fijos que tiene justamente el medio. Y, y bueno, con, con, con la colaboración que por ahí generamos a partir de la presentación de algún proyecto en particular para poder generar fondos este, que nos permitan de alguna manera tener un poco más de oxígeno estos últimos tiempos, como se imaginarán se ha hecho muy difícil pero, pero bueno, nada, el proyecto sigue eh, siendo del mismo perfil con el que comenzó tenemos un programa fijo a la mañana que es el informativo, que se llama La Tijereta que que conduzco Y, y después se nutre de una diversidad de programas que son propuestos y son elaborados por los propios vecinos, digamos que no cobran nada, hay un programa que se llama Prueba y Error en el que este, un integrante de la radio da clases sobre cómo operar una radio la cuestión técnica, digamos como para que los vecinos que quieran hacer su propio programa tengan su, su propio operador o se operen su propio programa digamos. y bueno, y en eso hay una diversidad de programas bastante importante, eso tener programas de género, programa de música clásica de tango, este, este ahí bueno está el programa de No a la mina, hay un programa que, que realizan semana tras semana los los pre, los privados de la libertad, los muchachos que están detenidos en la mía 14 es, bueno se nutre una variedad bastante importante y y la agenda te diría informativa de la radio este tiene que ver con con con tres ejes fundamentales uno que está vinculado a la cuestión de derechos humanos, otra que tiene que ver con, obviamente, la cuestión ambiental, que es un poco lo que le da el nacimiento a la radio, porque la radio nace al calor del movimiento de No La Mina, y obviamente una mirada muy particular respecto de lo que viven las comunidades eh, de los pueblos originarios aquí en la zona. Y tratamos de tener una mirada, digamos, no general, inclusive no nos quedamos solamente en lo que tiene que ver con lo local, tratamos de hacerle una mirada en lo nacional, algunos hechos que suceden en otro punto del país, como hacen ustedes seguramente. Así que, bueno, tratando de generar una alternativa y porque creemos que este tipo de comunicaciones son eh, trascendentes, sobre todo cuando suceden cosas extraordinarias como las que estamos viviendo hoy, ¿no? Pablo, te agradecemos el contacto, que tengas muy buenas tardes y esperemos en otro momento contactarnos en un, un panorama más optimista. Le mando un abrazo grande y gracias por la comunicación. Hablamos con Pablo Quintana, integrante de la radio comunitaria Caleuche, allá desde Esquel, actualizando un poco el panorama y también viendo y repasando lo que es el día a día de una radio comunitaria con las particularidades del caso de estar ahí en la Patagonia de Argentina. Radio Caleuche y FM 90.9, pueden pasar por caleuchefm.org, esa es la página oficial, también están en Facebook, en las redes sociales, ahí Caleuche FM.